Que el pañal no sea de, de plástico, sino que sea el suelo, sea el suelo. <risa> claro, a lo mejor por eso hemos comprado tanto papel higiénico. Es verdad, ahora. es verdad, sí, sí. sí. <risa> Con lo del coronavirus. Sí. Bueno, pero en la vida actual las emociones, eh, eh, las amenazas son otras. Y las emociones negativas muy humanas nos tienden en una trampa en la que lejos de ayudarnos a sobrevivir o a avanzar, como tú dices, nos hacen llevar una vida muy a la tierra. Entonces, las emociones positivas, por su parte...